Karina Olivera, desde el Móvil te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Te escucho, Karina? Bien, Jorge, hoy es un día bien importante porque eh, se, va a hacer, se va a hacer entrega de lo recaudado en la edición de la paella 2022, la paella que se realizó el 10 de diciembre, a ADES Uruguay y a la Asociación Civil Maestra Juana Guerra. Nosotros, para hablar justamente de esto, este evento que se va a estar realizando hoy en la ciudad de Piriápolis, estamos con eh, Pablo Nisca, que es el tesorero, Mira qué parte importante el tesorero de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis de AproTour, le damos la bienvenida. Gracias Pablo por el tiempo, bienvenido. Buenos días para ustedes. Bien decía, es un momento bien importante, primero por por la recaudación que fue importante y, y queremos que la menciones. No la dije, la tengo a la vista, pero no no la dije para que seas tú el tesorero sí. quien hable de lo que fue la recaudación de esta edición. Contanos, por favor. Bien, eh, realmente fue un éxito la paella realizada el año pasado, no y llegó el momento justamente de otorgar este dinero a, a estas fundaciones, tanto a la Fundación como tú hiciste, Maestra Juana Guerra, como a la Asociación Honoraria de Salvamento Marítimo ADES, que fueron las dos, las dos instituciones beneficiadas y las dos instituciones que participaron junto con nosotros en la organización y la entrega justamente de la paella a los diferentes comensales. Fueron alrededor de 2150 tickets, ¿no? lo que va a llevar que justamente que la Fundación Juana Guerra Se lleva un cheque hoy de aproximadamente unos mil pesos y la asociación honoraria, justamente ADES, unos mil pesos. Uh -huh. Así que hoy están invitados a las 18 horas en nuestra sede aquí en Aprotour eh, a la misma entrega, ¿no? Pablo, ¿cómo se eligen las instituciones para que luego sean las beneficiarias? Bueno, siempre se presentan diferentes instituciones. Nosotros tratamos de que sean instituciones que tengan un cierto arraigo en la zona, ¿No? Eh, las mismas hacen su presentación para ver justamente cuál sería el motivo, ¿no?, de la, de la elección, justamente, y por qué es que nosotros podríamos contar con ellas, justamente, para la, la, la puesta a punto de la paella, ¿no? Y tratamos justamente de buscar, como te decía anteriormente, instituciones que pertenezcan un poco a la zona, que sean instituciones voluntarias. ¿no? que generalmente tengan un carácter justamente de servicio también y de beneficio a la, a la sociedad en general. Entonces, en este caso, ambas instituciones cumplían con este requisito. En ambos casos ya se habló de la posibilidad de lo que se va a estar realizando con este dinero que les va a ingresar a través de, de lo que fue la paella. Eh, no, puntualmente, no puntualmente, pero todas las instituciones siempre nos marcan necesidades de todo índole, ¿no? ya sea en la parte edilicia, en la uh -huh. parte de materiales, en la parte de de, de, de de insumos justamente para que ellos puedan mejorar no Su, sus servicios no este pero básicamente es eso no cuando se elige una institución se trata de ver el trasfondo no de la misma y cuáles son los aportes que ellos también realizan a la a la sociedad bien Jorge Pablo, te escucho. Pablo, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Jorge? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Eh, de alguna manera, eh, este, queremos aprovechar también este, este contacto, no solamente para hablar de esta act act actividad sí. en particular, sino hablar de, de Aprotur en sí mismo, para saber eh, en qué momento encontramos a AproTour después de haber vivido experiencias realmente tan, tan conmovedoras en todo el sentido de la palabra, eh, con, con las dificultades de salud que vivió el mundo, que vivió en nuestro departamento, con el impacto que eso tuvo en el turismo, ¿cómo las empresas turísticas de Piriápolis llegan a, a este 2023? Bueno, es una muy linda pregunta, porque dadas los resultados que tenemos hoy por hoy, y una vez pasada la esta temporada de verano, nosotros decimos que son temporadas de verano porque Piriápolis es un destino abierto, y muy interesante para disfrutar todo el año. Eh, creemos que como, como instituciones, cada una de las instituciones que forma justamente a ProTour, eh, han demostrado carácter no y templanza para poder soportar lo que fue este, la crisis a nivel turístico, a nivel mundial, no solamente regional, sino también mundial. Nosotros somos un lugar receptivo, tenemos muchísimos este, visitantes de Uruguay, pero también nuestros fuertes son los extranjeros. Entonces, haber estado casi dos años completos sin recibir turistas del extranjero fue un desafío muy, muy, muy grande, ¿no? Que, por suerte, eh, Piriápolis fue uno de los destinos que, fue, que convocó más turistas uruguayos, porque después se trató de ver, a ver qué destino era el encargado o, o era, tenía la posibilidad de convocar más turistas eh, uruguayos, ¿no? Y Piriápolis, por un tema de, de entorno, de cercanía, de servicios, de costos, no fue uno de los lugares elegidos por la gran mayoría de los uruguayos también para pasar sus vacaciones. Eh, a nivel eh, gremial, institucional, creemos que esto eh, hizo que cada uno de nosotros utilizará su ingenio justamente para poder eh, ofrecer al resto no de nuestros clientes ¿no? las virtudes que teníamos como destino. Y creo que se ha logrado, ¿no? Hemos tenido que trabajar muchísimo en lo que es la, la, la parte de las, las redes sociales, la generación de contenidos, ¿no? Destino Piriápolis se ha enriquecido muchísimo en sus últimos tres años, justamente con la creación de contenido propio, ¿no? Y, y creo que eso ha sido un detalle muy importante a la hora de elegir un destino de vacaciones. Eh, de todas maneras, eh, el pasado ya el verano, ¿consideran ustedes que en definitiva el verano 2022-2023 fue superior a las expectativas que se habían planteado? Eh, yo creo que va a depender mucho del rubro, ¿no? Eh, en, en lo que es turismo, no todos los rubros han eh, evolucionado de la misma forma. A ver. Si ustedes hablan con un hotelero, seguramente... este eh, dadas las, las circunstancias actuales de competencia en el cual, este, y estoy hablando de los hoteles y complejos turísticos y no estoy hablando de las casas de alquiler, ¿no? Justamente eh, ustedes saben que hay muchas plataformas hoy por hoy que compiten contra un hotel y entonces hacen que, que la competencia no sea totalmente igual, igualitaria, ¿no? Entonces hoy un hotelero tiene el problema de que ha tenido que mantener como el turista es básicamente nacional, tarifas tarifas de, de, de invierno, casi casi en el verano, han sido algunos muy pocos hoteles, estoy hablando en Piriápolis, no, no estoy hablando en Punta del Este, no estoy hablando en, otro, sí. en otros destinos con ma mayor poder adquisitivo. Algunas tarifas han tenido que mantener y muchos de los gastos y los insumos de los hoteles han aumentado en pesos. Entonces esto hace de que, si bien muchos hoteles trabajaron con capacidad, eh, no te diría completa, pero si un 80%, la rentabilidad rentabilidades que han tenido estos hoteles no han sido las mejores algo similar sucede en el, en el rubro gastronómico también no en que los costos de por cubierto no han sido no han aumentado en función dado que estamos trabajando muchísimo con público nacional y sabemos no y conocemos justamente los límites que, que puede llegar a tener justamente en cuanto a sus a sus a sus gastos no entonces creo que el, el, en términos de ocupaciones Piria pues estuvo muy bien ¿No? Hemos logrado fin de semana de enero con un 100%, pero otro, aquí está otra vez el tema de la, de la ocupación, 100% ocupación es que algunos hoteles trabajaron con 100%, pero hoy no se basa simplemente la ocupación a través de un hotel, sino también hay muchísimas casas para alquilar, muchísimos complejos, entonces y muy es muy difícil de cuantificar, pero lo que sí se veía era un piriápolis rebosante en su rambla, con los comercios muy concurridos, ¿no?, Eh, y hoteles centrales, por ejemplo, sin lugares para dormir. Entonces eso daba la pauta de que sí, que había muchísima gente en nuestro balneario. Después está en cada uno en sacar sus conclusiones si la temporada sirvió económicamente o de lo contrario eh, se mantuvieron altas tasas de ocupación, pero las rentabilidades fueron menores. No, es un poquito eso a lo que me refiero. No sé si quedó claro el concepto. Claro que sí, claro que sí. Gracias por esta charla, muy amable. A las órdenes y nos esperamos por Piriápolis cuando usted ustedes gusten. Gracias, gracias por la invitación. Bien, agradecemos entonces a Pablo Nisca, el tesorero de la Asociación de Promoción Turística de Piriápolis, y recordamos que hoy a la hora 18 se va a estar haciendo entrega del dinero recaudado a través de los bonos de colaboración de la paella Gigante Edición 2022 a Aves Uruguay, a la asociación civil maestra Juana Guerra cerramos Jorge volvemos en un ratito Dale gracias a ti chao chao frecuencia abierta